Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Estamos comenzando una nueva semana de este noticiero que producimos en red desde todo el país y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy lunes, 5 de septiembre de 2016. marcha federal, decimos, empezó la cuenta regresiva de ese paro nacional convocado por todas las centrales sindicales del país para decirle al gobierno... Tras la imponente marcha federal, la pelota está ahora en la cancha de la CGT. La movilización contra los despidos, los tarifazos y el ajuste desbordó la Plaza de Mayo y reclamó un paro nacional de todas las centrales. En la plaza hubo entre tantos sectores sociales que participaron, gremios de la CGT como los camioneros de Pablo Moyano o la corriente federal de trabajadores que lidera el bancario Sergio Palazzo. Moyano ya adelantó que durante el plenario de la CGT del 23 de septiembre pedirá que se convoque a un paro general. Pero en el cierre de la marcha federal, el líder de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, convocó a movilizarse nuevamente el 16 de septiembre cuando se realice la audiencia pública por el tarifazo del gas. Y compañeros y compañeras, necesitamos que el salario no tenga cepo, que la jubilación tenga el aumento de emergencia, que la pequeña empresa no se la desparrame por el piso con el tarifazo, que la familia no tengan que elegir entre comer o pagar las tarifas. Por eso decimos, el día que se trate la audiencia pública, los nuevos cuadros tarifarios, las centrales sindicales, las 12 TA, los compañeros de la CGT, vamos a convocar estar movilizado, presente y discutiendo adentro al nuevo cuadro de tarifas. Estás escuchando Informativo Farco. Queremos respuesta al cambio de los rumbos y se cambia en estos rumbos de Colombia que nos llevan evidentemente un desastre de pobreza hacia un futuro que no queremos. Hacer. El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las mujeres de todo el país se preparan para el Encuentro Nacional del mes que viene en Rosario. En las últimas semanas se ven realizando y organizando encuentros regionales previos en distintos puntos del país. El fin de semana, por ejemplo, hubo uno en la ciudad de Viedma. Y estas son las voces de este preencuentro recogidas por nuestras compañeras de Radio Encuentro. Yo soy Evangelina, estuve en el Taller de Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, primero que nada me gustó la experiencia de poder compartir con otras iguales, eh, Todo lo que nos pasó en la experiencia de desear o no un embarazo, de parir a nuestros hijos. Mi nombre es Jessica y estuve en el taller de Derechos Sexuales y Reproductivos. No, fue re el encuentro porque pudimos compartir la experiencia de cada una. Se habló de... ...de la opresión del patriarcado... ...sobre la decisión con relación al aborto... ...y sobre la autonomía de, eh, de nuestro propio cuerpo. Eh, me llamo Marisa, estuve en el taller de mujeres y relaciones con, con su cuerpo... Eh, ...y nada, me encantó, era fue bastante masivo el taller y así que surgieron un montón de cosas. Hola, mi nombre es Lujana especiales estuve en el preencuentro en el taller de violencia, donde, bueno, éramos 18 mujeres, eh, se habló de todo lo que respecta a las violencias, al tipo de violencia, se hizo hincapié mucho en, en ponderar a las mujeres, y eh, bueno ver las herramientas que tenemos o que podemos llegar a conseguir para cambiar desde lo educacional primero Me llamo Amanda, estuve en el taller de Mujer y Territorio Estuvo re bueno, eh, éramos pocas, así que todas pudimos tener la palabra lo cual estuvo bastante piola Soy Julieta, estuve en el taller de Mujer y Trabajo Eh, ...y estuvimos debatiendo, más o menos éramos 10 compañeras... ...principalmente sobre los problemas que hay en el acceso a los puestos de trabajo... ...pero también en la representación que tenemos las mujeres en, en, en los gremios... ...o la baja representación que tenemos las mujeres en los gremios... ...y de ahí cómo hacer para visibilizar nuestras eh, necesidades a la hora de acceder al trabajo. Soy Manuela, participé del taller de mujeres y maternidades... Eh, ...debatimos un montón de situaciones... Tanto particulares como desde la mujer dentro de la sociedad, las que nos vemos eh, problematizadas a la hora de visualizar la maternidad. Yo como no madre, pero sí niñera y relacionada con la maternidad, lo vi muy rico y espectacular. Algunas de las voces de las participantes de este preencuentro de mujeres que se realizó el sábado en la ciudad de Viedma. Voces recogidas por nuestras compañeras de Radio Encuentro. Y recordemos que el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31, va a ser el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Rosario. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Nos informa nuestro compañero Gustavo Roldán desde la Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza. Muy buenos días a toda la audiencia del país. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y en Mendoza, la Organización de Pueblos Originarios e Indígenas, Martina Chapanay, lo recordará con dos jornadas llena de actividades, el 5 y 6 de septiembre. Serán conferencias, muestras de arte, música, paneles de debate y la entrega de distinciones a mujeres indígenas que luchan por defender sus derechos. Se reconocerá a mujeres indígenas de distintas provincias del país como Chaco, Córdoba, Mendoza, Jujuy y también a mujeres indígenas de Paraguay y Chile. Hablamos con Claudia Herrera, integrante de la organización Martina Chapanay que nos cuenta qué se busca hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena visibilizar eh, el rol de la mujer eh, actual eh, eh, hacia dentro de las comunidades, de las organizaciones también, eh, como sujetos de derecho y eh, su participación en distintos espacios eh, actualmente, cierto, desde los espacios que ocupan en, en, en las bancas, por ejemplo, la hermana Eh, Santucho, que es diputada en eh, Tonocoté, en Santiago del Estero, como eh, la hermana de Jujuy, que eh, cierto, ella está en salud. Pero también eh, va a haber otro eje que nos interesa mucho visibilizarlo hoy en la provincia que tiene que ver con el de eh, la educación intercultural bilingüe. Salud indígena, comunicación con identidad, derecho a la identidad, Derecho a la participación política de mujeres indígenas son algunos de los temas presentes en la lucha diaria de las mujeres indígenas y que también estarán en estas jornadas. Desde 1983, cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a la guerrera aimará Bertolina Sisa, que falleció un 5 de septiembre pero de 1782 y que es reconocida como una de las mujeres más valiente y luchadora de su época porque se enfrentó contra la dominación y opresión de los españoles, reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum. Encuéntranos en Facebook, facebook.com/farcoargentina. Se multiplican los reclamos de beneficiarios del plan Procrear que con el cambio de gobierno vieron truncado el sueño de la casa propia. La semana pasada les contábamos sobre la situación de unas 240 familias de Granadero Baigorria en el sur de Santa Fe. Ahora vamos a La Plata porque allí son unas 500 familias las que habían ganado créditos para construir sus viviendas en terreno propio y hasta ahora no tienen respuesta. Nos informa nuestra compañera Vanina Artola desde FM Raíces Rock. Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los beneficiarios del plan Procrear Bicentenario no pueden acceder al crédito. Son más de 500 beneficiarios en La Plata que denuncian que se encuentran en un vacío porque ellos adquirieron lotes para construir con el plan Procrear Bicentenario, pero este ha dejado de existir. El plan cambió a Procrear Casa Propia y Daniel Rullet es beneficiario del plan Procrear Bicentenario. Cuenta la diferencia entre un plan y otro. El, el relanzamiento de Procrear es realmente una falacia, es una mentira. Lo que se relanzó fue una nueva línea de crédito que no tiene nada que ver con, con Procrear Bicentenario, que está destinado solamente a compra de vivienda y que no contempla la construcción de viviendas. Se llama casa propia, pero eh, casa usada o nueva propia uh -huh. inmobiliaria por mediante inmobiliaria no no contempla la construcción. Lo cual también llama la atención el silencio de algunas de algunos gremios, ¿no? Como por ejemplo el de, el de la UOCRA porque pierden muchísimos puestos de trabajo, por ejemplo. Los beneficiarios fueron quienes hicieron todos los arreglos en los terrenos que habían adquirido para la construcción, pero hoy esos terrenos se convierten en baldíos porque no tienen el crédito para poder construir. Y la lo realmente indignante del asunto fue que no fue no hubo una comunicación oficial de parte de de ningún estamento del Estado, digamos, sino que directamente a nosotros nos, nos dijeron que, que el crédito no existía más cuando llegamos con las carpetas a, a, al banco después de años y años de tareas de, de obras de, de para, para poder este acceder a nuestro a, a nuestra escritura a nuestro lote de, de, de reuniones políticas de, de ir y de vueltas este recién en el banco con el, el día del, del turno de cada persona de cada individuo se va enterando porque todavía hay mucha gente que no sabe, se va enterando que no puede ingresar carpetas. la familia se han organizado para pedir que el banco deje ingresar las carpetas de los que ya habían sido beneficiados. El miércoles pasado, los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante para que los concejales les brinden apoyo y ayuda en esta pelea que están dando por el derecho a la vivienda que ya habían adquirido. Reportó FM Raíces Rock de la Ciudad de La Plata para el informativo de Farco. Ahora la Patagonia, porque tras su liberación, el lonco vocero Facundo Jones Wala llamó a seguir la lucha del pueblo mapuche contra los terratenientes que usurpan sus territorios. Tenemos el informe de nuestro compañero Lautaro Capese desde la FM Pocahullo. Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En una conferencia de prensa, brindada este fin de semana, el lonco de la comunidad mapuche resistencia Facundo Jones Walla Detalló los pasos a seguir, con palabras claras y contundentes y ya en libertad dejó claro contra los que el pueblo mapuche se pone de pie y está dispuesto a pelear nuestro enemigo no es la sociedad no es el pueblo argentino, no es el pueblo chileno, nuestro enemigo son las empresas capitalistas, las mineras, son las petroleras son las hidroeléctricas, son los terratenientes, es Benetton, es Lewi es Yagüe, es Vestene son todos ellos, los que históricamente nos han tratado como la peor basura, le hemos hecho los alambrados, a los que le hemos cuidado las ovejas, a le hemos esquilado los animales, le hemos hecho las casas, entonces ya no más basta represión y de opresión. Ya no más. Vale contarle, para el que no lo sabe, que Luciano Benetton nació en un pequeño pueblito de Italia en 1935. Creció y creó un imperio textil que en 1986 cotizó en las bolsas de Milán, Frankfurt y Nueva York. Fue senador de Italia de 1992 a 1994. También fue dueño del equipo Benetton de Fórmula 1 y de la revista Colors. Y es actualmente, quien cuenta con unas 900.000 hectáreas en la Patagonia Argentina, principalmente en la provincia de Chubut, dedicadas a engordar su imperio textil, donde ancestralmente vive el pueblo mapuche. Para estos empresarios multinacionales, el lonco Facundo Huala, dejó claro lo siguiente. Nosotros somos huelchafe, somos combatientes, tenemos ese espíritu de guerrero y como guerrero vamos a seguir defendiendo esta tierra. Somos los que vamos a defender esta tierra de las empresas mineras, de las empresas petroleras, de las hidroeléctricas y vamos a, a encargarnos de, de intentar expulsar por todos los medios posibles a esos terratenientes que nos han mantenido en la miseria durante tantos años. Ratifico esas palabras, ratifico que combatiremos contra todos los terratenientes que nos han dejado en esta situación de pobreza y de marginalidad. Reportó para Informativo Farco FM Pocahullo desde San Martín de los Andes. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar Música la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 5 de septiembre de 2016 Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias Corresponsales en todo el país Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.